Zumalakarregi museoa giratia. Radio Museo Zumalakarregi. Bueno, pues un programa de lo más viajero el que tenemos hoy en Aste Bruetán. Y hablando de viajes, ahora mismo nos vamos hasta el Museo Zumalacárregui de Ormáistegui. Es nuestro viaje de todos los sábados, un viaje a través del cual nos situamos, como sabes, en pleno siglo 19 Eso sí, lo hacemos con la compañía de Xavier Queregeta, responsable del servicio de difusión del Museo Zumalacárregui. Xavier, Arrachaldeón, ¿cómo Arrachaldeon, estás? bien Bueno, ¿qué tal la semana? Creo que habéis tenido una semanita con bastantes visitas, ¿no es así? Sí, sí, ha habido varios grupos y bueno, Ahora tengo la voz un poco mejor, pero sí, ha sido un poco terrible. Bueno, pero al fin y al cabo, vosotros contentos, ¿no? Porque... Ah, sí, sí, claro, para eso es, ¿no? Uh -huh. Y además muy a gusto, ¿eh? han estado muy a gusto. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de, de otro de los personajes que tuvieron una relevancia en el siglo XIX. Eh, ¿Quién es el, el personaje que, que ocupa nuestro tiempo de radio durante estos próximos minutos? Pues hoy traemos a Yanisidor Arispe, que era un bajo navarro. Es decir, nació en el otro lado de la Muga, justo en, en Baigorri, en un pueblo de la Muga, pero esto precisamente le, le marcó la vida. Uh -huh. Nació en 1768 y murió en 1855. Y además de ser un militar, que es lo importante, lo que nos ha parecido más interesante de él es que es un, un ejemplo de lo que fue la Revolución Francesa, la, la Revolución Triunfante, por decirlo así. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, entonces por tanto militar, ¿no? Le podemos situar así Sí, sí, sí. Bueno, fue un revolucionario pero siempre un un, un, un servidor de la administración, por decirlo de algún modo. Tampoco fue un, un político pero sobre todo es eso es el ejemplo de cómo esa revolución sigue adelante y cómo algunos les va muy bien en esa revolución y bueno, toman parte en ella y, y deciden, ¿no? Que es el caso de Arispe porque hasta ahora los personajes que hemos traído o eran revolucionarios o eran contrarrevolucionarios o en su vida eso no bueno, afectar por supuesto que siempre les afectó, pero bueno, igual no estaban metidos un poco en ese mundo, ¿no? Pero ahora nos encontramos con un personaje que, que sí, que no solo le afectó, sino que él incluso incidió en ello. Uh -huh. Creo que, que su vida estuvo, no estuvo, de hecho, eh, bastante sometida a los vaivines políticos de la época, ¿no? Mm, bueno, sí estuvo, como todos, pero con la diferencia de que él además decidía. En los otros no sé, sería como, como una especie de inundación, una especie de chaparrón que le pilla a todo el mundo y, bueno, pues a algunos les gusta, otros no, otros más o menos eh, se libran ¿no? o lo intentan, pero él no, él es, por decirlo de algún modo, el, el que está ahí dirigiendo y el que hace que llueva en un sitio que, eh, que llueva en otro, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues cuéntanos, Javier, ¿cómo consiguió nuestro protagonista de hoy, Arispe, eh, estar por encima de todas las vicisitudes? Bueno, para empezar, él ya de familia era hijo de una familia de comerciantes en Baigorri, es decir, una familia burguesa y ya bastante reivindicativa. De hecho, su padre ganó un juicio contra los señores de Chauz, que es una familia noble de, de Baigorri, que pretendían arrogarse el título de vizcondes de Baigorri. Entonces, el padre de Arispe, eh, bueno, encabezando a toda a todo un conjunto de vecinos que luchaba contra estos derechos que se querían tomar los señores de Chauz, peleó y ganó el juicio y consiguió que, que este estos Sechaut no consiguieran el título de vizcondes. Entonces ya vemos que es una familia reivindicativa, además reivindicativa, de burguesía que lucha contra los privilegios de la nobleza. Y precisamente cuando estalla la Revolución Francesa, pues estalla en el 88, justo cuando tiene 20 años Arispe, y a los pocos años hay una guerra, la Guerra de la Convención, en la que, bueno, aparte de cortarle la cabeza al rey y declararse la república pues todo, todas las monarquías de Europa le declaran la guerra a Francia y entonces es cuando empieza Arispe a pelear por la revolución, además estando en un pueblo fronterizo lo tiene muy fácil, conoce el terreno, es un joven emprendedor y ahí es donde comienza su, su auténtica carrera. Porque el hecho de, de nacer en Baigorri, como nos decías marcó bastante su vida, ¿no? Eh, sí, sí, en efecto, porque si hubiese nacido en el Valle de Baztán, que está justo al lado o en Balcarlos, que es una localidad bajona Navarra, pero del Estado español, está entonces incluida en, en la otra Navarra, aunque geográficamente, dialectalmente y de todo tipo sea bajo Navarra, pues eh, le habría afectado, por supuesto, la Revolución Francesa, pero de un modo muy muy diferente. Esto que, que nos acabas de decir, ¿qué significa? ¿Que los vascos de Iparralde defendían mayoritariamente la Revolución o no es exactamente así? No, hubo muchos que estuvieron en contra de la revolución y que además sufrieron mucho con esta revolución. Es verdad que otros, como Arispe y otros muchos, sí pelearán por ella, pero no se puede decir que, que todo el mundo estuviese a favor. Incluso hay un texto muy interesante de, de Moguel, bueno, no sé si el, la gente recordará como en el primer programa hablábamos de Vicente Antonia Moguel, uh -huh. una mujer escritora que que fue escritora, entre otras cosas, porque su tío, el, el que la crió, era era un cura Moguel, que también fue escritor, y bueno, pues le indujo a ello. A ella bueno, le dedicamos, como digo bien decías, el, el primero de nuestros programas. Exactamente, uh -huh. pues su tío, precisamente este escritor, eh, escribió Perú Abarca, es un, un libro, una, una especie de novela en forma de diálogo, en la que está escrita precisamente después de la guerra de la convención y antes de la guerra napoleónica y, y bueno, aunque es ficción, cuenta introduce un personaje que es precisamente Bajo Navarro, de Baigorri y que bueno, en, una, en un diálogo con un vizcaíno le pregunta, bueno, más o menos sucede así, no le pregunta el vizcaíno si este baigorriano había tomado parte en la guerra porque decía que los los de Baigorri precisamente habían tenido fama de, de ser muy muy malos, vamos, muy muy peleones, ¿verdad? Uh -huh. Y, y él le responde que no, que él no sabía lo que era guerra, bueno, sí lo sabía pero no porque había tomado parte en ella precisamente él no había querido volver a Francia para no verse obligado a pelear, para no ser reclutado y dice como muchos de Baigorri fueron obligados por la fuerza a tomar parte, a tomar las armas y a tomar parte en esta guerra y como precisamente por otro lado está de miedo de, de los vizcaínos, de que lo tomaran por francés y, y bueno, y que a veces incluso dormía en el bosque de miedo, bueno esto realmente es ficción, lo escriben mo pero sí que aparece un, un verso y estos versos no son de mogue son versos de la época de estos bagor guitarras que, que bueno que los cantan y que están cantando todas estas desgracias que tienen que pasar y en, en el primer verso eh, además es muy curioso hay que decir que ni paralde se creó el regimiento de chaseac basque de cazadores vascos que es un regimiento muy muy combativo ahí estuvo precisamente arispe Y, y cuenta cómo estaban estos estos beigorrianos y no todos eran como Arispe, desde luego, y dice, ¿no? Nuestro jefe nos decía en francés, avance y nosotros le respondíamos en bascuence, así lo dice la traducción, le respondíamos en bascuence, si el diablo te llevara. Es decir, que Arispe, estamos diciendo, es el hijo de la revolución, por decirlo de algún modo, y le va muy bien con ella y él ayuda a que la revolución triunfe. Pero no todo el mundo pensaba como él en Iparralde y en Egoalde tampoco, porque otros muchos, pues ya lo hemos visto, se van a poner a favor de esa revolución, aunque claro, ya es diferente, ¿no? El estar en un estado en otro les marca luego la, la, la vida política que vayan a llevar. Uh -huh. eh, esa conversación que, que nos comentabas ahora mismo era una conversación que se producía entre un Bajo Navarro y un vizcaíno uh -huh. y Y eso demostraba también que no todos los vascos de Iparralde, como decíamos al principio, uh -huh. defendían la revolución. ¿no? no, no, y bueno, eso la verdad es que igual en otros programas lo podremos ver mejor, incluso como algunos de ellos, como muchos algunos muchos de Iparralde, sobre todo en la zona del sur de Lapurde y de Sara y otros sitios, sufrieron un auténtico destierro. Toda la población de Sara fue desterrada hacia las landas, a, pues a cientos de kilómetros incluso algunos de sus casas, y estuvieron durante meses y luego al final pudieron volver. Pero bueno, que fue realmente fue una cosa terrible es mucho más es que es difícil incluso de, de, de, de imaginarse en la cabeza no lo que tuvo que ser aquello uh -huh. pero no es el caso de Arispe ¿eh? él sí es un revolucionario convencido. Sí, él, eh, bueno, de hecho participa en, en el ejército, ¿no?, como decíamos. Sí, sí, eh, y además, bueno, hemos hablado de estos chasseurs basques, como algunos estaban ahí a la fuerza que les decían y ellos uh -huh. no querían avanzar, pero bueno, ¿no? Pero, de hecho, él, eh, cuando se acaba la guerra, le va muy bien en esta guerra, conoce el terreno, eh, bueno, pues él colabora activamente, pero cuando acaba la guerra no dice, bueno, pues yo a mi casa y paso. No, no, él sigue en el ejército y luego seguirá peleando a las órdenes de Napoleón y, y bueno, y sigue alcanzando más graduación, más cargos, más importancia, hasta el punto de que cuando acaba la guerra napoleónica, que la pierde Napoleón y también la pierde Arispe es herido, es hecho prisionero pero es tratado sin embargo con mucho respeto por sus enemigos los ingleses, incluso el propio Wellington aquel Wellington que se preocupaba también del corsario de Pellot uh -huh. pues también se va a preocupar por por la salud de, de este Arispe que está herido, por tanto, sí. bueno Salió muy bien parado. Uh -huh, sí, porque eh, ahora que comentas eh, lo de Peyote, eh, vamos a recordar que fue uno de, de los corsarios de la época que fue muy bien tratado por sus adversarios y que incluso fue liberado de la cárcel, ¿no? Ya nos lo contabas hace eh, una semana. Sí, bueno, él se escapaba, pero se escapaba de tal forma que, que este pensar que era ayudado, o por lo menos no tenía demasiadas trabas, porque si no, demasiadas veces escapó para para entenderlo. Uh -huh. Bueno, pues a Arispe le pasa, bueno, en, en, en otro orden de cosas pero le pasa algo parecido no es tratado con bastante respeto porque adquiere ya bueno, un cierto prestigio incluso entre sus enemigos Decías Javier, que que Arispe peleó a las órdenes de Napoleón y que incluso fue preso por los ingleses Pero, ¿y después de preso, tras la caída de Napoleón, qué es lo que sucedió con con Arispe? Pues podía haber ocurrido que quedase totalmente relegado por apoyar esta revolución... ...porque incluso en Francia hay, bueno, pues como una, no una vuelta... ...porque nunca se vuelve a la situación anterior, pero sí sin, sin mucha moderación. Pero al fin y al cabo también hemos dicho que, aunque es revolucionario, no es un político en sí. Es un servidor del Estado y además le sirve muy bien a este nuevo Estado francés. Y entonces, bueno, enseguida vuelve a recuperar cargos, el queda relegado, pero durante muy poco tiempo... ...y cargos además de mucha responsabilidad... ...hasta el punto de que cuando empieza la guerra carlista... ...él es el delegado de... ...bueno, de la vigilancia en, en la frontera... ...él estaba en Bayona... ...y iba a hacer un trabajo muy, muy importante. Eh, bueno, tenía una red de espionaje, no solamente en su lado de la frontera... ...que es el que tiene que vigilar, sino también al otro lado... ...de tal forma que, bueno, conoce los movimientos de los carlistas... ...a veces incluso mejor que el propio gobierno español... ...y gracias a él, el propio gobierno de París, a quien manda partes diarios... ...incluso más de un parte diario algunas veces... ...bueno, conoce los movimientos de los carlistas perfectamente. Y gracias también a él, eh, podemos conocer hoy en día... ...muchos de los acontecimientos que sucedieron por aquel entonces... Sí, exactamente, porque es de agradecer. Ahora, pudiendo leer sus partes, podemos saber precisamente cómo iba transcurriendo la guerra y además podemos contrastar sus notas con las de pues, las notas que pueden escribir otros y hacernos una idea bastante más real de de todos, de todos los movimientos, que explicar una guerra suele ser muy difícil y además que en las guerras muchas veces no los resultados no se deciden tanto en las batallas que haya, sino en toda la lucha de retaguardia y para eso Bayona fue, fue un lugar excelente, para el espionaje, para el el contrabando para las bueno como diríamos pues los contactos que siempre hay entre enemigos pues había de todo y arispe estaba lo controlaba y gracias a, a él ahora también lo podemos conocer nosotros uh -huh. eh, labores de, de información por tanto las que realizaba arispe pero eh, tomaba además parte activa en la guerra o no no porque en principio se supone que, que bueno el ejército francés no está tomando parte en esta guerra él bueno y ya estaba entrado en años y, y no realmente ya estaba en puestos de administración más más pública de mucha responsabilidad pero pero no ya había tomado parte en la guerra durante muchos años y, y mucho fue que saliera con bien de todas en un momento incluso se pensó que, que había muerto en una de las muchas batallas y se le celebraron funerales en, en vaigorren su localidad natal pensando que había muerto luego apareció vivo eso en las grandes batallas es bastante normal pero hay que decir también que tres hermanos suyos murieron murieron en las guerras por eso decimos que es el, la revolución triunfante pero hay que decir que otros muchos se quedaron en el camino él lo consiguió pero uh -huh. sus hermanos y muchísima más gente de un lado y del otro no lo va a conseguir digamos va que el, el final de su vida fue más o menos tranquilo eh, uh -huh. y creo que dedicó parte de su tiempo a su mujer cuéntanos la historia porque sí. porque es una historia interesante también sí. ¿no? sí sí es muy curiosa además porque ya hemos dicho como su padre es un burgués que reivindica sus derechos frente a los privilegios de la nobleza y resulta que al final su hijo acaba casándose ¿con quién? y con Margarita de Chauz la hija de aquel señor que pretendía conseguir el título de vizconde y ahora se casa con ella y es ella la que tiene título pero gracias a su marido, el hijo del burgués que le ha ido también en esta revolución que acaba teniendo el título de conde del imperio y, y mariscal, mariscal de Francia hasta tal punto que bueno, su nombre aparece, en, a, aparece inscrito en el arco del triunfo de París. Yo me imagino que esta no le sentaría de más ebebena al padre de la novia. ¿no? O, o al revés, porque <risa> al revés. De, después de la revolución, bueno, siendo noble, que saliera vivo y que saliera bien parado y que además su, su hija se casa precisamente con esa burguesía que que pelea para conseguir el poder y que una vez que lo ha conseguido, bueno, pues como todas las revoluciones, se modera bastante y, y bueno, pues al final su hija acabó teniendo un título que no lo tuvo su padre. Uh -huh. Aunque sea un título ya más honorífico que real, bueno, pues ¿eh? no es poco, ¿eh? Su hija y el protagonista de hoy, que por cierto... ¿No es algo contradictorio el hecho de que un revolucionario acabe al final ostentando títulos nobiliarios? Mm, bueno, es que para cuando los sostenta ya la revolución no era tal revolución. La burguesía cuando empieza es muy reivindicativa, pero bueno, como en todas las revoluciones realmente, no cuando se toma el poder, eh, es casi un proceso natural, siempre se moderan las posturas. Se moderan hasta el punto de que, bueno, podía haber triunfado, pero no adquirir títulos. Pero eso demuestra incluso cómo la burguesía se quiere reconciliar en cierto modo con el pasado y adquiere un título que es, es más honorífico que real porque no se basa en unas tierras como antes se basaban los títulos pero bueno, eh, pues le da un carácter de se reconcilian con el pasado ya no es tan terrible verdad la aristocracia y todas estas cosas ya no se ven tan mal desde el momento en que bueno lo, lo han asumido y bueno, la aristocracia tampoco es una privilegiada en el sentido jurídico ya es una privilegiada pero ya en el sentido más económico por supuesto y en el gubernamental uh -huh. Llevamos pues casi casi dos meses dedicándole este espacio de radio al siglo XIX y por este espacio han pasado personajes de lo más variopintos, pero yo diría que el de hoy es de los que ha tenido una vida más fácil que el resto, ¿no? Fácil, sobre todo al final, pero fácil la verdad es que ya lo hemos dicho. Es fácil desde el momento en que consigue pasar todas esas guerras y conseguir subiendo en el escalafón, porque todos los que murieron en el camino, como sus hermanos, incluso él mismo pudo haber muerto y hasta así se pensó durante un tiempo, pues no lo consiguieron. Pues, sí, fácil al final, bueno, fácil y también por sus propios méritos. Lo que pasa es que tuvo mucha suerte. Otros muchos se quedaron en el camino. Hombre, fácil relativamente porque evidentemente en la época de Zumalacárregui la vida no fue fácil para nadie. No, no, la verdad es que no fue fácil para nadie. <risa> y, y en el caso de Arispe, pues tampoco. Lo que pasa es que, bueno, una vez que lo consigue, él ha triunfado porque otros muchos no lo tuvieron fácil y además fracasaron en sus intentos. Como, pues por ejemplo, zumalacarregui que murió en la guerra y además el, el bando con el que él peleaba acabó perdiendo la guerra Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Eh, Xavier, eh, como siempre, despedimos eh, nuestra conversación con música. Hoy también has escogido algo que se ajusta bastante al personaje que nos ha estado acompañando durante los últimos minutos, ¿no? Sí, es otra vez un contrapunto, por decirlo de algún modo. Hace unas semanas con Spoz, un guerrillero que también era navarro, que también era Euskaldún, como este Arispe, que vivió en su época y, sin embargo, que llevó una vida muy diferente, precisamente porque al estar en el lado español, pues le afecta la la política del Estado español, pues pusimos la Sagardanza de Bastán que según Urbel en un disco muy interesante que tiene, bueno, lo compara con música militar de la época y es precisamente pues esa comparación que hace la de la generala del Primer Imperio francés la que quería poner, porque en ese Primer Imperio francés es donde triunfó Arispe, por otro lado, porque estaba justo en el lado al lado del Bastán en Baigorri y bueno, también hay que decirlo, todo fue precisamente Espoz al final de la guerra el que entra en Baigorri y ...el que conquistaba Igor Ríguez... ...acabó peleando contra el propio Arispe... ...aunque luego ideológicamente... ...anduvieran bastante parejos... ...entonces bueno es un poco como siempre... ...intentar en todo este mundo de guerras... ...y de revoluciones y de luchas... ...bueno pues mira... Algo no fue tan terrible, ¿no? Y fue, en este caso, la música, bueno, pues la música, como se influye mutuamente y, bueno, pues como ha dado un resultado, la verdad, mucho más, desde el punto de vista actual, mucho más agradecido que, que todo lo que fue esa época. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa generala del primer imperio francés. Con ella cerramos ya este tiempo de radio dedicado al siglo XIX, dedicado al Museo Zumalacárregui. Xavier, el próximo sábado volvemos a charlar, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta entonces. Adiós.